Como se te cante, como te salga, como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va Siempre me preguntan por qué esta cooperativa de comunicación se llama La vaca? Es un poco por la buena leche y también por la vaquita de recursos Uno pone la casa, otro pone la música, otro la bebida, otro los sándwiches Y se arma una fiesta La vaca, antiguamente, era el porta de los carros Donde cada uno ponía lo suyo para hacer un viaje juntos Elegí la que te guste Si querés empezar el viaje, decimos Decimú en el aire Con la tierra en los pies Radio Orgánica, consumo gratuito y libre. Proponemos la despenalización, la despenalización de, de la tenencia simple, la despenalización del autocultivo y la despenalización del consumo, obvio. y Estás en el horno, pendejo, estás en el horno, te sacamos fotos, te investigamos, sabemos que cultivás marihuana, tenés la casa llena de marihuana. O si toda la policía distrayéndose, persiguiendo más de 9000 usados por año, es evidente entonces porque desde hace 10 años no hay un solo fallo en Argentina que condene a un narcotraficante serio. Entonces, ¿cuándo cae los trazanuncas? control social y es una hipocresía del Estado, porque encubiertas en estas estadísticas donde dicen que abren eh, 12.000 causas por año por la ley de estupefacientes, en realidad lo único que hacen es meter en cana a consumidores y no a los narcotraficantes. En nuestra bandera dice que el Estado pega mal, y bueno, creemos así por el Estado hoy en día, pese que la, Constitu la Constitución del artículo 19 dice que somos libres de hacer lo que sea mientras no afectemos la libertad de terceros, pese a eso el Estado se mete con la ley de drogas, nos prohíbe consumir... y Visten que este año es un año difícil para distinguirlo. Yo te convencía que no podemos esperar más. Hay una frase que dice que lo imposible no existe, solo tarda un poco más. Ya tardó demasiado. Lo imposible no existe, así que hay que estar so contado ganando un salario la actividad, institución, secta, grupo humano, o como ustedes prefieran llamarlo, que en mayor medida y con más sinceridad se opone al narcotráfico. Hablo de narcotráfico en serio, no del encarcelamiento de seres normalmente conocidos como perejiles, y te aclaro que vamos a tener declaraciones exclusivas de un perejil, Matías paray y su odisea de película en una cárcel, ¿por qué? Por plantar marihuana en el balcón de su casa. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es esa institución, secta o grupo que combate al narcotráfico? ¿La justicia? ¿La policía? ¿Las secretarías y ministerios? ¿Los políticos? ¿Los perros ovejeros alemanes? ¿La gendarmería? Hoy me gustaría plantearte otra hipótesis, a ver si te parece disparatada. La principal actividad contra el comercio ilegal de drogas... Y hablo de drogas actualmente prohibidas Proviene de grupos que plantean la despenalización de la tenencia para el consumo Y que impulsan además el cultivo de marihuana para autoconsumo Entre otras medidas que vayan hacia una mayor libertad Hacia una legalización, pero una legalización que la gente de la revista THC De la cual ahora vamos a hablar Dice que tiene que ser fuertemente controlada por el Estado o sea, no una legalización de mercado, sino una legalización que trate de mejorar las condiciones de salud y romper justamente el negocio narcotráfico. Pero ese es un debate posterior. Ahora de lo que estamos hablando es de despenalización. Del tema de cantidad de chicos que van presos por tener un por. Para tener una primera idea, te propongo escuchar a Sebastián Basalo, justamente director de de THC, que es una de las mejores publicaciones argentinas en la actualidad, es la revista de la cultura canábica. Se venden los kioscos y Sebastián habla de este desplazamiento de la supuesta lucha contra los narcos hacia la lucha contra los usuarios perejiles. Y para decirlo en términos deportivos, nos va a explicar cómo este partido va por lo menos 9000 a 0. ...que creemos que no basta con dejar libre al usuario una vez que lo detuviste... ...lo mantendriste encerrado una, varias horas en la comisaría... ...o quizás varios meses en medición preventiva... ...sino que creemos que nadie puede ser detenido por hecho de tener drogas... ...porque forma parte de la intimidad de esa persona... ...y sobre todo porque hace inescalar la lucha del narcotráfico... ...porque si está toda la policía distrayéndose, persiguiendo más de 9000 usuarios por año... ...es evidente entonces porque desde hace 10 años no hay un solo fallo en Argentina... ...que condene a un narcotraficante serio... El número bajo es 9.000, pero hay estadísticas de hasta 12.000 causas anuales abiertas por estos temas. O sea, miles de usuarios perseguidos, encarcelados y varios etcétera de los que te marcan la vida para siempre. Casi funcionando como un simulacro de que hay mucho movimiento y mucha actividad contra el tema de las drogas y el narcotráfico, mientras en realidad ni un verdadero narcotraficante cae preso, ni uno solo. Vamos a hablar en un rato con el propio Matías Paray... ...gracias al cultivo de voces que hizo para este programa Mariana Collantes... ...con la colaboración de Diego Gassi y de Franco Siancaiglini... ...y hablaremos también con un abogado, con una diputada... ...y con los cultivadores que estuvieron en la Marcha Mundial de la Marihuana... ...que se hizo en simultáneo en 23 ciudades de todo el país... ...y además en 40 países en todo el mundo... ...donde la bandera que más me hizo reír en el caso de la Ciudad de Buenos Aires al menos y la que más me hizo pensar fue una que vos podés interpretar como quieras El Estado pega mal Quiero aclarar un detalle que probablemente me someta a la burla pública pero es un deber de lealtad hacia la audiencia de decimón Soy virgen Nunca fumé marihuana Nunca consumí sustancias de las llamadas prohibidas y de las legales trato de evitar hasta los antibióticos Lo mío es el tráfico de dulce de leche y de ser posible algún que otro habano de vez en cuando echas las presentaciones y las confesiones del caso, vamos a lo nuestro. Y te hago una consulta para ir pensando juntos. Cuando se prohíbe una X sustancia o planta, o consumo, ¿no se abre la puerta al negocio bajo cuerda? ¿Y no termina todo muy emparentado, por no decir controlado, como decíamos antes, por la policía, jueces, políticos, Y hasta perros ovejeros alemanes Pero mejor saco a los pobres de esta lista Porque me parece que son los únicos inocentes en esta situación Escuchemos un poquito de historia antigua Y la tomamos del History Channel Por supuesto había partidarios de la prohibición del alcohol No solo algunos que sabían sermonear muy bien Sino también muchas mujeres con muy buenos motivos en una gran proporción de casos, la violencia contra las mujeres va asociada a la ebriedad de los hombres. Se quiso acabar para siempre con los hombres violentos y la pobreza por culpa del alcoholismo. Sin alcohol, no más violencia. O sea, siempre hay buenas causas para prohibir, por ejemplo, el alcohol. En el caso del documental de History Channel llegaban a una conclusión. A pesar de la ley seca, el alcohol corrió a chorros, así como otro líquido muy valioso, la sangre. Las buenas ideas y las buenas intenciones pueden ser el empedrado hacia el infierno. Pero ahí tenemos la experiencia de la ley seca en los Estados Unidos, que siguió con Al Capone, después vinieron Elliot Ness y Los Intocables, que no sé si sabés qué, lo que quiere decir es Insobornables, el grupo se llamaba Los Insobornables, una película que en Argentina no sería un policial, sino una de ciencia ficción. La ley seca un mérito, no solucionó ningún problema, pero agravó varios. Pero si es por prohibir, fíjate que una ley así sería muy lógica de pensar actualmente, porque la droga que más mata y más destruye, lejos, es el alcohol, que sigue reventando personas, familias, provocando violencia doméstica, violencia pública, masacres en accidentes de autos, y todo en una medida infinitamente mayor que cualquier otra droga de las que existen actualmente. El alcohol mata más que la tuberculosis, que el SIDA, mata más que los asesinos, mata más que los ladrones, mata más que el terrorismo... Mata al alcohólico, pero destruye todo a su alrededor Solo en Argentina, de 20 muertes diarias en accidentes de tránsito 10 tienen como causa el alcohol Es el 4% de las muertes mundiales Y ya hay comprobaciones sobre cómo tiene incidencia en distintos tipos de cáncer Tanto o más que el cigarrillo Pero el negocio es más fuerte Lo que llamamos drogas no se acerca ni a los talones a todo este panorama Pero además, ni siquiera decimos que el alcohol es una droga Hasta en el uso de las palabras nos autoengañamos. En la Marcha Mundial de la Marihuana hubo miles de personas... ...y en Buenos Aires participó una diputada... ...Victoria Donda, de Libres del Sur... ...hija de Desaparecidos, nieta recuperada... ...y autora del proyecto de ley más serio que había en la actualidad... ...que realizó con la participación de la gente de la revista THC. Nos dijo Victoria Donda sobre la ley actual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 ...control social, hipocresía estatal... ...narcotraficantes libres y perejiles presos... ...Mariana Collante... ...nuestra compañera de la cooperativa La Vaca... ...también entrevistó para Decimú a Matías Paray... ...detenido el 14 de abril de este año... ...en Villa Tesey, provincia de Buenos Aires... ...se llevaron presas también... ...a las plantas de Matías... ...a las plantas de marihuana obviamente... ...pero le llevaron también hasta una planta de lavanda... ...la policía no distingue muy bien... ...entre, entre drogas y plantitas... ...que están en las macetas... Y lo que decía la policía era que Matías traficaba. El propio Poder Judicial tuvo que desmentir a la policía porque Matías no trafica nada, cultiva para el mismo. Integra la agrupación Canavicultores del Oeste, una de las que plantea lo que el propio Matías dijo ante miles de personas en la marcha de la marihuana del año pasado, del 2010. Él dijo esto, cultiven, no compren en el mercado negro, no alimentemos al narcotráfico, lo dijo adelante de miles de personas. Matías trabaja en una zapatería Nunca ocultó sus plantas Ni sus cultivos caseros Ya que no considera estar cometiendo Ningún delito Es más, en febrero apareció en Canal 9 En el programa de Víctor Hugo Morales Mostrando sus plantas También ha aparecido en la revista THC Sin caretas, a cara descubierta Pero llegó El 14 de abril Te pido que te imagines que estamos en Villa Tesey Y escuches La película que nos cuenta Matías Yo estoy de franco... A las 5 de la tarde me voy... A tomar el colectivo para ir a visitar a mi vieja... Y yo me acuerdo que vino colectivo... Y me acerqué como para subir... Y se me... ¡pua! Me empujaron para atrás... Así un tipo gigante que no sé dónde salió... Me tiró contra unas rejas... Estás en el horno pendejo... Estás en el horno... Te sacamos fotos, te investigamos... Sabemos que cultivás marihuana... Tenés la casa llena de marihuana... Estás en el horno... Y se acerca otro policía... Otro civil, y le dice, chapealo, chapealo. Y yo lo conocía, entonces le digo, ¿qué hace Mariano? Y se queda así, como paralizado, el otro, ¿qué lo vos? Era mi vecino. Los que piensen mal sobre quién hizo la denuncia, están en todo su derecho. Sigue el diálogo de los policías, como nos lo cuenta Matías. Bueno, somos policías, saca la placa Loco, estás en el horno, te investigamos Tenés el balcón lleno de plantas de marihuana Le digo, no, no está lleno de plantas de marihuana En el balcón tengo plantas de marihuana que son para mi consumo Y tengo otras plantas también Te sacamos fotos, flaco, tenés más de 20 plantas de marihuana en el balcón Tengo 10 en el balcón Tenés 20, tengo 10 en el balcón, si querés te digo la genética Me dice, estás, estás loco vos, estás loco ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo vas a tener planta de marihuana? ¿Y qué crees que vaya a comprar prensado? Yo no fui un prensado, fue flores. Matías explica lo que la ley y la policía no entienden. Es como si estuvieran en plena ley seca, agarrando a la gente que brindan un cumpleaños y no a Al Capone. Esa es la diferencia. El policía le empezó a decir que le iban a dar 15 años de cárcel. 15 años te voy a encerrar 15 años yo entiendo el trabajo que estás haciendo vos la ley como está hoy en día permite ese, ese actuar de parte tuya todo bien loco yo tengo argumentos para defenderme voy a hacer tu trabajo entonces me dice bueno por eso no te voy a poner los ganchos me dice pero ahora vamos que estamos a llenar el departamento tenés más, tenés más adentro, tenés más yo sí, tengo un veje tengo 15 plantines Y no entendía ni qué le decía Le dije, ¿tenés más plantas entonces? Tengo el de cumpleaños y le digo con plantines adentro Me dice, ¿y tenés más flores? ¿tenés más? Eh, sí, estamos en época de cosecha Me agarraste con lo último Así que sí, tengo flores Tengo un montón, con esto tengo que tirar hasta el año que viene Ahora vamos a ver cómo siguió todo esto Pero había algo pendiente ¿Le habrá caído la policía por haber aparecido en televisión? Nuestro amigo Víctor Hugo Morales andaba de lo más mortificado con este tema pensando que Matías cayó preso por haber aparecido en su programa mostrando los cultivos. Matías en realidad cuenta el tema al revés. Te digo, yo vengo militando y conociendo... Eh, conociendo el tema y tratando de, de, de formar parte del cambio que se necesita. Entonces sabía que como estaba actualmente la ley, yo tranquilamente podía ir preso y me podía comer el garrón que me comí. no, no nada me, Ni salir en el programa de Vitor eso no te hace exento a nada. ¿Entendés? Es más, creo que si lo hubiesen visto, lo hubiesen pensado dos veces. El razonamiento de Matías es perfecto. La policía y la jueza se hubieran ahorrado dolores de cabeza si no apresaban a alguien que forma parte de una organización y que encima aparece en los medios. Víctor Hugo y THC lamentarán no tener a estas personas entre su público. Y esto posiblemente represente un nuevo problema. Ahora se van a preocupar no solo por agarrar perejiles, sino que van a agarrar perejiles anónimos para que no se arme tanto lío mediático. Ya vamos a volver. Matías nos va a contar cómo fue su paso lisérgico por la cárcel y su charla psicodélica con una jueza. Entre otras revelaciones que cada uno de nuestros oyentes podrá traficar o cultivar para consumo personal. Www en esta edición de MUTE proponemos... Descolonizate. Saca a Colón de tu cabeza y conoce a los pensadores que cuentan la otra parte de la historia. Nuevas teorías explican el mundo de hoy y aseguran que en América del Sur todos somos travestis porque usamos una identidad que no es la originaria. Además, te adelantamos cómo es el nuevo libro de Raúl Cebechi que analiza el modelo de los gobiernos progres latinoamericanos. El título, Política y miseria. Mu, el periódico de La Vaca ya está en los quioscos Pedíselo a tu quiosquero o mándanos un mail a infolavaca.com.ar Y te lo mandamos por correo o por mail en pdf La forma más barata y ecológica de leer Mu Mu punto de encuentro Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma Estamos en hipólito y en 1440 Ciudad de Buenos Aires ¡Amplifica tus sueños! Seguimos en Decimú el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca que siempre podés volver a escuchar en www.lavaca.org Hoy estamos hablando de marihuana y de otras hierbas una de las cuales tiene un valor crucial en estas historias, el perejil. Estamos hablando además de las prohibiciones que favorecen al narcotráfico y cómo distintas organizaciones de cultivadores de marihuana, de cannabis, para consumo propio, son las que más eficientes y sinceramente luchan contra el narcotráfico en un país donde todas las acciones policiales, militares y judiciales suelen terminar en la nada. La primera vez que entendí el tema fue en la mismísima Colombia, en los años 80, y lo confirmé en otro viaje que pude hacer en los 90. Un país bellísimo con ese tema, el narcotráfico en serio. Allí los carteles narcos coordinaban con la policía la entrega de ciertos laboratorios o de algunos perejiles narcos para dar la sensación de un gran triunfo en una supuesta lucha contra el, el comercio clandestino de narcóticos y demás, pero en realidad la digitaban los propios carteles de la droga. Aliados con las fuerzas de seguridad Pero sigamos con el relato de Matías Faray Preso el 14 de abril último en Villa Tesey Por cultivar marihuana en un lugar tan secreto como el balcón de su casa Y que además habló en la marcha de la marihuana en 2010 Proponiéndole a la gente justamente no darle de comer al, al narcotráfico Sino realizar los propios cultivos para consumo personal Matías Paray ya nos contó que la policía lo atrapó, lo llevó a su casa. Como nunca ocultó lo que hacía, cuando se armó este desparramo policial en el barrio, los vecinos salieron todos a ver qué pasaba. ¿Cómo reaccionaron esos vecinos? armé un retole me salieron todos querían pasar a verme, querían saber si le podían llamar a mi abogado o algo y no, les decían que yo estaba en comunicado y que me dejaran de romper las pelotas, que yo no jodía a nadie me dieron el ambiental, me lo hicieron en ese mismo momento el ambiental es el... le preguntan a tus vecinos como sos vos y me dio excelente más cuando salí mi vecino de al lado de la inmobiliaria con el portero lloraban el portero dijo que si yo sabía que era para sacarte fotos al balcón No dejaba pasar la policía Porque le pidieron el día anterior permiso al portero para subir a la terraza Cuando andan cerca de tu casa con cámaras pidiendo subir a la terraza Ya sabes de qué se trata Matías seguía asombrado Y los policías posaban ante las plantas de cannabis Matías Yo no, no, nunca lo careteé, nada, aparte me levanto, 8 a las 8 voy a salir de mi casa y llego a las 10, 12 de la noche a veces de trabajar, ¿de qué me están hablando? Que obviamente le decía, loco, ¿vos te pensás que este es el departamento de un tranza? No tengo de lavar ropa no tengo nada, eh, la televisión es re vieja, es todo, no, no tengo nada, no tengo cama, no tengo estante, no tengo mesa de comer, tengo dos mesas de con precinto que le puse un vidrio y la careteo, ¿entendés? Esto le no es, de no es la casa de, de entrada, no se dan cuenta. Bueno, se pasa tiene que probar después a la fuerza. Inflaban el pecho cuando entraban y, y los felicitaban. Me filmaron todos con los celulares de ellos, sacaron foto a todo para mostrarle a los amigos. Llevándose este recuerdo turístico en el celular, se llevaron también a Matías a la cárcel. Al día siguiente a la Fiscalía En la Fiscalía Matías reconocía sus plantas Le decían, ¿cómo, cómo las conoces? Y dice, viven conmigo Lo mandaron nuevamente a la cárcel Como las palabras pueden mirarse Mirá la vuelta al mundo Al mundo de la cárcel En 80 segundos Después de ahí Tengo que nada, volver a la comisaría Y ahí ya me ponen En un calabazo, me meten Que no era el de buena conducta se pudrió todo mal ahí adentro cuando entré porque aparte estaban re los pibes que la verdad y yo caía por trances y está todo re mal con los trances eh, estuve ahí no sé 10, 15, 20 minutos y me vuelven a sacar me meten en una oficina me vuelven a machacar la cabeza que saben que soy de una organización que cultiva marihuana masivamente y que pa, pa, pa, pa, pa, pa volvés así para sacarte más plata nada más que para eso me devuelven me dice ¿dónde te metieron? en el fondo como en el fondo? le dije no te pongan en el fondo no, cambiaron lo de calabozo poné de buena conducta me cambiaron de calabozo y ahí los pibes también eh, mucho mejor no tuve mala onda pero nos pusimos a hablar y te digo, ahí adentro no hay tiempo no hay nada y no sé charlamos un montón como que se dieron cuenta que yo no era tranza me contaron lo que pasa cuando entrás por tranza, cómo es esto, cómo es lo otro. Los del otro calabozo ya lo amenazan con una faca desde atrás de la reja. Ahí puede verse todo un universo al que Matías le agrega otros datos ilustrativos. Tenés que lavarles, tenés que cocinarles y como sos transa tenés plata así que tenés que traer puchos para todo y tu familia cuando te viene a ver de alguna forma tiene que pasar droga eh, es todo, es tan loco tan loco, tan loco a los tres días sale la nota en tiempo argentino me la acerca a Gaby mi abogada, ya ahí también estaba Luis Osler mi otro santo protector gran desahogado Y me acercaron en el diario, cuando mis compañeros vieron la nota que salió uno decía, ah, "Yo te tenía vista", o oh, la "Te tenía", y dice, yo te vi, loco, ¿verdad? Le dieron el diario a los infondiles, le dijeron, "Todos lean esto", y fíjense lo que hace el pibe, lo hace por ustedes también. Y vos sabes que inmediatamente me pidieron disculpa, todo, y hubo hubo buena onda, pero te digo, yo fui un caso excepcional. Claro, Matías Paray es un caso excepcional por el conocimiento público que tuvo su situación. Por eso mismo, fíjate cómo repasa sus días en la cárcel y en qué terminó esa presencia. Los primeros tres días fue terrible y después lo, lo que es la cana es... De, de, digamos que es imposible que alguien se rebliten ni nada por el estilo. Es más, todo esto, eh, adentro también, sabemos, repercutió De repente, de mandarte comida dos veces por semana Mandaban las dos raciones por día Y en vez de darte dos flautas de pan para cinco Nos daban medio kilo de pan eh, Pintaron los calabozos Repito el de Matías fue un caso excepcional y entonces la policía terminó dándoles a todos las raciones que les corresponden en lugar de traficarlas por otro lado y en lugar de someterlos a un ayuno obligatorio y al hambre. Les dieron pan, gran generosidad, y pintaron las celdas para evitar el escrache mediático. Es una generosidad provocada justamente por la notoriedad que tuvo todo el asunto. Pero por cada Matías hay 10.000 chicos por año que viven una especie de infierno, que Matías nombraba a sus santos protectores, abogados como Luis Osler. El propio doctor Osler nos contó. A nosotros nos llegan del interior del país. Son terribles, pero terribles. Sí, me agarraron con tres plantas, me tuvieron la comisaría y me violaron. Claramente, en muchas provincias argentinas la situación es peor que en la capital... ...donde probablemente por el cúmulo de causas empezó a normalizarse de algún modo el trato con los chicos. Pero uno a veces habla de violación de los derechos individuales, que en este caso es tremenda... ...o de violación a los derechos humanos, que en este caso también es evidente. Pero además, estos chicos pueden sufrir violaciones reales en un sistema que, como nos contaba Matías... ...no puede rehabilitar a nadie y que te marca para toda la vida para castigar un delito que no existe. Y no me canso de decirlo, mientras los traficantes verdaderos siguen en libertad. Así se construye un país alucinógeno. Ya volvemos para hablar con uno de los directores de un medio de comunicación asombroso y con los cultivadores que fueron a la marcha de la marihuana para reclamar por la despenalización con un cartel que decía El Estado pega mal. Presupuesto Participativo 2011 En Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios. Participá, Participá. y sé protagonista. Consulta en tu UGC más cercana, 5279-3233 o ingresa a www.moron.gov.ar Municipio de Morón 8 de junio, mil marchas de jubilados. Movilización del Movimiento Chicos del Pueblo. Paro Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos 8 de junio CTA Pablo, Pablo Michelli, Michelli, Secretario General Nacional Por un verdadero sistema único de salud igualitario y de calidad para todas y todos los argentinos sico Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires Lomas de Zamora está creciendo. Para aportar a una mejora en la calidad de vida, se está trabajando en la renovación de los espacios públicos. Ahora, la ciudad cuenta con 150 espacios verdes, en los que se incluyen 65 plazas recuperadas. Además, se renovó el mobiliario urbano y se remodelaron las calles. Municipio de Lomas de Zamora, lo estamos haciendo juntos. Intendente Martín Insaurralde. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SatSight, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires Sede central 25 de mayo 221 Escribinos a idiomas filo punto uva punto ar, O visita www.idiomas arroba filo punto uva Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires Diez años de la vaca. Sencillamente estamos contentos. ¿Y vos? Decimú. Palabras como puente. Estamos en Decimú tocando temas que pueden parecer el tema de drogas o el tema del consumo. Pero en realidad es todo un asunto que nos está hablando sobre libertad, derechos... Y cómo lo que parece de un modo la lucha contra el narcotráfico termina siendo exactamente al revés del pepino. Ya metí otro cultivo. Venimos con la marihuana, después hablamos de los perejiles y ahora el pepino. Yo sé que estamos mirando todo el problema desde una perspectiva muy nueva para mucha gente... Pero con la vieja perspectiva, lo único que se ha favorecido es el crecimiento del narcotráfico con redes policiales, judiciales y políticas que siguen la calecita de la lucha contra la droga cuando en realidad el negocio crece cada vez más. Es un negocio de 320.000 millones de dólares en todo el mundo, son cifras ya inconcebibles. Los cultivadores, en cambio, proponen dejar de comprar droga permitir el cultivo personal y el autoconsumo... y volcar todos esos recursos estatales de la supuesta lucha contra la droga... a una verdadera persecución de los narcotraficantes reales. Matías Faray nos venía contando su odisea por la cárcel... lugar en el que el abogado Luis Osler relataba que ha recibido denuncias... incluso de jóvenes apresados por este delito que no existe... pero que son violados en la cárcel... Me refiero a esto para entender lo que significa tener que ir preso o lo que puede significar en un sistema como el actual. Vuelvo ahora a Matías paray que estuvo preso por plantar marihuana en el balcón de su casa en Villa Tesey y nos explica en qué consiste la rutina policial. ¿Sabes lo que pasa en la policía? tienen que cumplir con su trabajo. A fin de mes tienen que entregar 10 causas por la ley de drogas. Te rascás 28 días y los últimos 2 te vas a cada uno va a una plaza y trae un pibe, listo. Entonces, ¿cuándo acá los traes al nunca? Hermano, solo les generamos guita, por eso te levantan si te ven. Ahí me robaron todos mis ahorros. Rascarse durante 28 días puede provocar lesiones en las uñas, pero parecería ser un mecanismo que después se compensa con dos días de agarrar chicos y tener la estadística de causas necesaria para la policía, para cumplir, digamos, para dar por, por cumplido el deber, por decirlo de algún modo. A Matías, además de, los, de todos sus ahorros, le robaron las plantas, pero él decía que eso, por lo menos, estaba en la orden judicial de detención. Eso fue, por lo menos esto estaba en la orden Lo que mí me robaron no está en la orden Me robaron mi pendrive de trabajo Con las fotos Me lo robaron y lo tienen ellos Son unos atrevidos Infinita elegancia de Matías Son unos atrevidos, dice Nos contó luego Que un día lo sacaron de la cárcel A las 8 de la mañana Y a las 12 estaba ante la jueza Mónica López Osornio dama que tenía preso al joven Matías y a tantos otros, mientras que en 2002 más de uno se ha encargado de recordar, le dio un régimen de libertad, bastante moderada, pero libertad, al cura Julio César Graci, condenado por ciertas actividades pedófilas. Graci libre y estos chicos presos. Como ya se había armado todo el barullo mediático, la jueza estaba con los pelos de punta. Matías cuenta lo que le dijo la señora López Osornio. Se me acusa a mí de tener algo personal contra usted Que yo le repito, ya usted no lo conozco No lo conozco, no tenía idea de quién era Y no tengo nada personal en contra suya Y yo no entendía mucho qué onda Entonces me dice, quiero que usted ahora se relaje Y me cuente toda su vida Toda su vida, toda su vida Tenemos el tiempo del mundo Me dice así que usted tranquilo, me dieron agua Y hablé con la jueza, le dije Me preguntó todo desde de, de mi infancia y porque llegué a, a militar en lo que milito y demás entonces ahí me hizo dictar mi excarcelación extraordinaria me dijo que no puede excarcelarme ordinariamente porque mi, mi condena supera los mínimos establecidos por eso mi libertad es extraordinaria con tengo que ir todos los primeros días hábiles de cada mes a firmar al juzgado y quedo a cargo de mi hermano ¡Qué mundo maravilloso! La policía empezó a darle comida a los presos. También le dio el pan que les correspondía. Pintaron los calabozos y la jueza pasó a tener todo el tiempo del mundo para escuchar la biografía completa de Matías Faray. Todo esto es muy correcto, es lo que tiene que ocurrir siempre. La cuestión es, ¿por qué no lo hacen siempre? ¿Por qué no escuchan a otros supuestos acusados que están en situación idéntica a la de a la de Matías como las palabras pueden verse mirá lo que nos contó el abogado Luis Osler yo vengo de un juicio hoy donde hoy nos dieron el veredicto y condenaron a cuatro años de prisión a un pibe con muchas menos plantas de las que tenía Matías años de vida 48 meses mil 1460 días imagínate mil 1460 días 35 mil horas de tu vida por algo que apenas elegis dejará de ser un delito porque no lo es me amplía su alegato el abogado luis osler. dieron cuatro años y me llamaron aparte para decirle, mañana pedí la domiciliaria que te la doy, ¿entendés? porque la realidad es, saben que esto no es un delito, saben que no es para lo que tienen que trabajar y no tienen las suficientes agallas, ni siquiera para estar en concordancia con la corte que está diciendo no. otra cosa. Claro, lo que dice Gossler es que la propia policía sabe que no hay un delito en tener una planta. Pero te propongo lo siguiente, ¿podemos escuchar a los jóvenes que llevaban la bandera durante la marcha de la marihuana? Ya saben de la constitución más que muchos de nosotros. En nuestra bandera dice que el Estado pega mal, y bueno, creemos así por el Estado hoy en día. Eh, pese que la constitu la constitución del artículo 19 dice que somos libres de hacer lo que sea Mientras no afectemos la libertad de terceros Pese a eso el Estado se mete con la ley de drogas Nos prohíbe consumir Y nosotros estamos a favor de la despenalización completa Consumo, cultivo, compraventa elaboración, lo que, lo que sea Mientras vos no jodas a terceros, es tu vida y vos sos libre de hacer lo que sea Lo que están diciendo estos chicos es algo así como Vivir y dejar vivir Hacer uso de la libertad siempre que eso no afecte la libertad de terceros. Que no jodas la vida de terceros, dicen ellos, en términos menos constitucionales pero muy comprensibles. Y también en la marcha, Mariana Collante se topó con Patricio, uno de los cultivadores, que explica la pancarta que llevaba. El cartel lo que dice es, yo cultivo lo de consumo, y tiene una una fotito de una, de una macetita con una planta recién creciendo y me parece que refleja lo que mucha de la gente que estamos acá pensamos que es algo simple, ¿no? Desde desde una semilla, cuidarla y solamente regarle agua y, y tener las cosas que vos querés, ya sea en lo que es cannabis o sería ideal que cada uno pueda tener su huerta eh, para poder consumir sus vegetales y todo eso. Para ir un poco en contra de, yo qué sé, narcotráfico y... No sé, todas esas cosas tan grandes que se, se fueron formando... ...que no van no van a favor de, de lo que somos las personas en sí. Ahora te cuento un detalle. Que haya abogados que intervienen... ...y marchas en 23 ciudades del país... ...es en buena parte producto de diversas organizaciones canábicas... ...que organizan a los cultivadores... ...y también de lo que ha ido gestando la revista THC... La sigla es la de la sustancia activa de la marihuana o cannabis. La revista lleva publicados 38 números, es mensual, es dirigida por Alejandro Sierra y Sebastián Basalo. Sebastián es un sub-30 que de periodista ha pasado a ser ya una especie de teórico ...no sólo en temas de, referidos a, a estas sustancias... ...sino también en temas de leyes, constituciones... ...y otras eh, producciones que en Argentina son un tanto narcóticas. fíjate en qué términos plantea Sebastián el problema. Hay que modificar la ley de drogas cuanto antes... ...porque se trata de una cuestión ya vinculada a los derechos humanos... ...y claramente la penalización es una deuda de la democracia se escuchó en esas marchas ya... ...o se mostró, o se hizo evidente... ...una dicotomía que persiste hasta hoy... ...que es o despenalización o narcotráfico... ...no hay un punto intermedio. No hay punto intermedio... ...nos dice Sebastián Basalo... ...si no hay despenalización... ...todo es caldo para el narcotráfico... ...y sus socios. Esta fue la quinta marcha en la Argentina... ...en la primera, en 2007... ...hubo 15 detenidos... Al año siguiente, 39. Primero gobernaba Jorge Tell, la hermana en la ciudad, y luego Mauricio Macri. El Estado pega mal. La política, a veces, es un viaje de ida. Decimú es un viaje de ida y vuelta. Ya volvemos. Ifolabaca.com.ar Aro. Ara. Ara. Ara. Ara. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros, libros que, muerden. que muerden. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos... de Simu, podés volver a escuchar este programa en cualquier momento en www.lavaca.org. Y quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a las 109 radios que en este momento están transmitiendo el programa. Y estamos hablando de la paradoja, pero solo aparente paradoja, que hace que los cultivadores de cannabis los que defienden la despenalización del consumo de drogas actualmente prohibidas, porque están actualmente prohibidas, pero nadie sabe qué puede pasar de aquí a un tiempito. Pero ellos, los cultivadores, son los que más fundamento y con más sinceridad se plantan frente al narcotráfico, que es el gran beneficiado con la prohibición, prohibición que por otra parte provoca dosis adictivas de ilegalidad y de muerte. La marcha del último 7 de mayo se realizó en muchas ciudades del país. Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Río Grande en Tierra del Fuego, Rosario, San Fernando del Valle de Catamarca, San Juan, San Miguel de Tucumán, Ushuaia, la ciudad de Buenos Aires y fue convocada por organizaciones como la Agrupación de Cannabicultores del Oeste, la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis, la Asociación Reducción de Daños de Córdoba, que se llama cogollos y la Red Argentina por los Derechos de los y las Usuarios y Usuarias de Drogas, entre otros grupos. Una referencia evidente para todo este movimiento es la revista THC. Debe ser uno de los pocos casos en los que una revista simboliza y es portavoz de todo un movimiento social tiene 38 números en la calle es una publicación excelente en la última tapa trae a Norman Brisky con el título viejos verdes y con notas sobre los canabicultores de más de 60 años dicen que en la próxima la próxima tapa es con Moria Kazan que podría estar entre los viejos verdes pero ya se sabe que las damas por lo menos algunas no tienen edad Sebastián Basalo, uno de los directores de la revista... ...nos cuenta el rol que ha ido tomando THC. Creo que en ese contexto... ...poner información sobre la mesa... ...que existe un medio de comunicación como THC... ...que, que además de brindar esa información se constituya como un órgano de defensa de los usuarios de los usuarios cultivadores se sientan representados no se sienten solos en una cueva sienten que hay un medio que va a protegerlos y va a denunciarlos en el, en el llegado el momento en el caso de ser necesario y la conciencia política generada por esta cultura a través de, de diversas movimientos que se fueron formando en los últimos años, el de las organizaciones canábicas eh, es un clarísimo ejemplo, posibilitaron, todo, todo todas esas razones posibilitaron que, que, que hoy en día la discusión haya avanzado al punto que, que avanzó. Para los interesados en temas de comunicación o en temas de la vida, esto es impresionante una revista termina siendo vocera y referente de todo un movimiento que está planteando otras formas de pensamiento con respecto a lo establecido, al establishment, a los cánones. Hoy pueden sonar sorprendentes estas novedades, pero pensemos en lo sorprendente que podía ser hace muy pocos años el divorcio, cuando yo era chico, por ejemplo, o el matrimonio igualitario, ni hablar. Y hoy ya son instituciones que de todos los días. ¿Cuánto le faltará al cannabis? Sebastián nos contaba cómo lo periodístico terminó convirtiéndose, en su caso, casi en una cuestión jurídica. Sí, lo que quizá no hubiéramos esperado es tener que, que estar tantos años hablando de, de, de cuestiones legales y de cuestiones formales que hacen a, a especialistas del derecho. Eh, no dejamos de ser periodistas Comprometidos con el medio Y con la causa que llevamos adelante Pero no dejamos de ser periodistas Y aprovechar más páginas de la revista O más tiempo en los medios Para discutir un montón de otras cosas Que no sean por qué un pibe tiene que ir preso O no por tener o consumir droga Cremones Nosotros hubiéramos espero que determinados debates Se puedan saldar más rápido de lo que saldaban Pero bueno, no, no, tampoco uno puede calcular El tiempo que le toma a una sociedad Poder ir... Eh, resolviendo determinados conflictos. ¿Y puede plantearse que la revista es política? Aclaremos rápidamente, THC no es una revista de un partido o de un gobierno o de unos funcionarios o de una secta política, sino que es política, pero en otro sentido de la palabra, un sentido más noble, el de intervenir en lo público, en debate sobre las libertades, sobre el control social... ...pero también la política está en las formas de relacionarnos... ...está en nuestra casa... ...en los modos en que actuamos... ...en los modos de ser... ...Sebastián Basalo agrega lo principal... ...en parte de la revista del principio... ...se propuso ser un, un, un medio político... ...desde el momento en el que creemos que hacemos política diariamente... Eh, ...cuando la, la revista está puesta sobre una mesa... ...por ejemplo de una familia... ...y puede desatar una, un debate que lleve incluso a, a, a, a que haya un mayor entendimiento en esa familia. Eso para nosotros es hacer política, que haya un espacio de 23 por 30 en todos los quioscos donde donde toda esta cultura, que ya después de cuatro años y medio es innegable que, que existe, eh, es hacer política. Política en la mesa de una familia, favoreciendo una charla en lugar de favorecer el prejuicio y el silencio o la fallutería esto es un medio de comunicación abrir espacios crear comunicación y de todas esas formas de todos esos modos crear poder crear debates y conceptos Sebastián agregaba su propia información e interpretación sobre lo que representa toda esta movida Este año la marcha se hizo con más de 15.000 personas en Buenos Aires, más de 25.000 en todo en todo el país, simultáneamente en 23 ciudades, en lo que no tiene parangón, creo yo, en los últimos eh, 10 años de la, de la historia argentina. Hay marchas mucho más multitudinarias que se realizan, por ejemplo, en Capital Federal, el 24 de marzo, etcétera, pero no conozco yo una marcha que a nivel territorial de forma simultánea y tan masiva a lo largo y de ancho del país. Repito, 23 ciudades, más de 25.000 personas a lo largo y de ancho del país pidiendo por una misma consigna, urgente derogación de la tenencia simple de drogas, la asistencia a los usuarios que tengan problemas de consumo y una persecución de una vez por todas real al narcotráfico. Acá estoy ojeando la THC última Hay un excelente reportaje Como te contaba Norman Brisky además es la tapa de la revista Una investigación sobre la despenalización Del cultivo en Uruguay En qué punto está el tema Hay notas de tipo casi medicinal Una de gastronomía canábica Secciones como Mi jardín interior Que habla sobre cómo cultivar Como empezamos con la historia de Matías Paray, no podemos dejar de contar que finalmente pudo participar de la marcha de la marihuana del 7 de mayo porque sus charlas con la jueza y su celebridad carcelera favorecieron su salida a la calle. ¿Cómo vio esa movilización el que hasta pocos días antes había visto las facas amenazantes y la prepotencia de una policía anacrónica? Cuenta Matías... arriba del escenario, pa, se veía todo re lleno, era un montón de gente, un montón de gente, y está bueno, te digo por lo mismo, en la calle la gente me para y me... todo, todo buena onda, de todos lados, gente grande, chica, consumidores, no consumidores, es re buena repercusión en todos lados, así que yo creo que se hizo un montón, se hizo un montón, tuvimos el apoyo y ahora no tenemos que dormir, no. Ese es un buen plan A nadie se le tienen que subir los humos Pero no hay que rendirse El asunto no son las marchas Que ya están admitidas Hace unos años las metían presos Pero ahora parece que se puede marchar Sin tanto sin tanto hospedaje en la cárcel El problema es la vida cotidiana Ver cómo somos capaces de cuidarnos De convivir Y de entendernos Cómo somos capaces de ganarnos la libertad Sin afectar la libertad de otros Bueno lo que están haciendo tal vez no sea solo una planta, sino otro brote de una nueva cultura. Otro brote, una nueva cultura. otro brote de una nueva cultura. Sino otro brote de una nueva cultura. www.lavaca.org